intentando poner en marcha un negocio pero no acabas de ver cuál ¿Tienes una idea y no sabes por dónde empezar? ¿Estás buscando nuevas formas de innovar en tu empresa? ¿Tienes un proyecto empresarial, pero se te resiste la parte comercial? Amurrio Videan ha organizado dos talleres prácticos para responder a estas preguntas y aportarte soluciones. Ambas actividades son gratuitas y se enmarcan dentro del programa Cooperar para Emprender, promovido por el Departamento de Innovación, Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, a través de la ESPRI. Los días 19, 20 y 25 de septiembre podrás asistir de 5 y media a 21 horas al taller y ¿por qué no montar mi propia empresa? Generalmente. ...esperando ideas de negocio... ...y el 1, 2 y 4 de octubre... ...te esperamos en el taller... ...¿Cómo llevar a cabo un proceso de venta eficaz... ...soluciones para tu empresa... ...en Refora Murrio Empresa Aldea... ...anímate y participa... ...no pierdes nada... ...inscríbete en el teléfono... ...945-891721... ...que pienses que imperdonables son dos palabras... ...in y perdonable... Es... ¡Imperdonable! Hay cosas que no se pueden perdonar. En Ford, el IVA, sí. En Ford perdonamos todo el IVA y todas las cuotas de 2012 en toda la gama. Y que después de esta cuya no quieras comprar un Ford, también es imperdonable. En Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Yodio y Amurrio. Este sábado 15 de septiembre Archiniega se convierte en un gran mercado medieval, el mercado de antaño. Guerreros, juglares, trovadores, cuentacuentos, vasallos, nobles, magos, artesanos, pintores, malabaristas, la villa de Archiniega se transforma. Un montón de actividades te esperan en el mercado de antaño de Archiniega, para que pases un día inolvidable. Fin de fiesta concierto con Adarroz, aparcamiento gratuito, ven Archiniega y vive la época medieval archiniega koan chinacoa soca bertan nicharot ensayidgo diputación digital es la sede electrónica de la diputación este canal mejora nuestra comunicación con la ciudadanía y empresas porque posibilita la realización de trámites desde cualquier lugar y a cualquier hora del día conocerás el estado de tus gestiones y dedicarás menos tiempo a ellas a Álava Net. Álava en un clic. Araba ko foru Aldundia. Diputación Foral de Álava. Alto Nervión un con Arceli Etcheguren. ...jueves y fresquito... ...apenas eh, 16, 17 grados... Eh, ...tenemos en la comarca... ...y los termómetros... ...como máximo... ...puede que lleguen a 20... ...en algunos sitios... ...mañana viernes parece que... ...la mejoría llega... ...el tiempo volverá a ser bonancible... ...con sol... ...y es lo que parece que tendremos durante... ...el fin de semana... ...tiempo soleado... ...con temperaturas agradables... ...que se situarán por encima de los 25-26 grados. Ayer conocíamos la noticia de que la justicia ordena un recargo del 50%... ...de la pensión de la viuda de un fallecido por amianto en Aceros de Andeyudio... ...una empresa que desapareció en 1992 y de la que aún se continúa hablando... ...desgraciadamente por asuntos de, relacionados con la salud... Y parece ser que hay más afectados, hablaremos dentro de un instante con Quepa González, responsable de salud laboral de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Euskadi, que también fue, además, trabajador de, de aceros de Yodion. Y en Yodion, el PNV ha presentado una moción para ser debatida en el pleno del último pleno del el último lunes de este mes de septiembre en el que piden al equipo de gobierno de Bindut que dote a la agencia de desarrollo local de los recursos personales y materiales necesarios para continuar con las labores de promoción económica desarrolladas desde la desde este de la misma y que no se reduzca el personal técnico cualificado Eh, la moción, al parecer, la presentan porque eh, este mes de septiembre el equipo de gobierno de Bildu ha tomado la decisión de forma, dicen, unilateral y sin consenso, de reducir los recursos eh, destinados al área de eh, técnico de comercio, amparándose en razones presupuestarias, según apuntan en eh, la nota que envían los gelchales. En Amurrio se celebró ayer en el Semillero del Centro de Empresas en el Réfono Murrio, Aldea la jornada de presentación del programa de trabajo para la minimización de residuos. A la jornada asistieron 12 empresas del municipio, 5 de ellas les entregaron un diploma con el objetivo de reconocerles el esfuerzo realizado al implantar el programa de GESCAN de asesoramiento para la mejora ambiental del presidente de Amurrio Videán, eh, Javier Vitorica, Eh, hizo entrega de estos diplomas La Cruz Roja eh, presenta hoy en uh, Amurria, en Amurria en Choque a las 6 y media de la tarde eh, se entrega mejor dicho los premios del concurso de dibujo infantil Pinta tu Río dentro de la iniciativa moviéndonos por el Río 2012 que se ha desarrollado en eh, numerosos pueblos y ciudades de todo el estado y una iniciativa de Cruz Roja apoyada por el Ministerio de eh, Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente. Esta tarde se entregarán eh, en una ceremonia los premios, los 10 mejores eh, dibujos eh, elegidos, escogidos por los propios voluntarios y voluntarías de la Cruz Roja que han participado en esta iniciativa. de la comarca la tienes en zaraobedigital.com para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate zaraobedigital.com diario independiente del alto nervio un poquito más adelante hablaremos de fiestas iremos a estar sin a ver cómo van los preparativos, ayer hablábamos con Mateo Lafragua y Estaremos con marta gómez una de las personas que están muy implicadas junto con muchas otras del municipio en que la el el, museo, el mercado de antaño del sábado pues resulte un éxito también hablaremos de las fiestas de la tierra y comienzan este vamos son este fin de semana precisamente el barrio de la tierraro eh, la tierraro para unos la tierraro para otros eh, vaya lío también con el con el nombre hay quien se resiste a que se cambie el, el nombre y quieren que siga siendo la Tiorro y no la Tiorro bueno y de nuevo tenemos que hablar del de amianto. Ayer recuerden que recibimos una, una nota de, de comisiones obreras en la que, pues de nuevo, pues eh, se menciona el tema, el asunto del de amianto, y es que eh, comisiones obreras precisamente lleva pues, muchos años trabajando eh, y peleando en los tribunales por defender los eh, derechos de trabajadores que han sido expuestos. A, a lamento Kepa González es el responsable de salud laboral de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en, en Euskadi y también ex trabajador de, de Aceros de Yodio ¿Qué tal Kepa? Hola, buenos días, Muy buenos días. Bueno, eh, este asunto que no que no es nuevo porque eh, su, su sindicato lleva pues años peleando con, con este tema y bueno finalmente hay resoluciones lástima que lleguen tan tarde ¿no? Sí, bueno, es que en el caso, además, del que vamos a hablar, pues se dio la paradoja en su día cuando le reconocieron la incapacidad absoluta por enfermedad profesional, que justo la resolución incluso llegó ya tarde cuando él había fallecido. Sí. Eh, eh, pero, en fin, eh, lo que ha sucedido con esta sentencia es, eh, después de aquel reconocimiento de la enfermedad profesional, es que nosotros eh, judicializamos el asunto entendiendo que se había producido por falta de media de prevención, y pedíamos un recargo de prestaciones sobre la pensión de debilidad eh, bueno, para pues la ayuda del ex trabajador. Mm. Y este caso, eh, bueno, es, no, es uno más, porque ustedes eh, apuntan a que hay, hay más casos, y, y bueno, que con ayer comentaba usted que con esta nueva sentencia y otros casos que están en curso, eh, están, están revelando una parte muy importante de la historia de una planta que, que ha dejado una herencia terrible en términos de salud. Sí, y eso que solo conocemos una parte, porque de alguna forma en los últimos años cuando pues distintas personas afectadas por el lamento o bien por incapacidad o bien por muerte, es cuando se pueden encontrar con el sindicato y eh, empezamos a reclamar eh, pues el eh, reconocimiento de las acciones profesionales y el reconocimiento del daño causado eh, evidentemente desde el punto de vista económico económico Hay bastante gente más afectada, algunos tenemos conocimiento que han fallecido, aunque los familiares no han iniciado acciones para su reconocimiento, y otros que no dando lugar a una incapacidad o un daño a la salud extremo, pero están siendo eh, vigilados eh, después, eh, lo que llamamos vigilancia de la salud posocupacional. De hecho, calculamos que unos 250 trabajadores que estuvieron en acero de Yodio pues están eh, sometiéndose a pruebas diagnósticas en el centro de salud de Yodio, Eh, para, en el caso de que eso se acelere eh, y pueda causar pues, algún tipo de cáncer, lo que sea pues eh, eh, pues eh, poder intervenir mm -hmm. Recordemos que la empresa se cerró en 1900, eh, bueno, finalmente 92, sí. 92, exactamente, bueno y aunque ya ya se llamaba entonces eh, eh, de otra forma ¿no? Azenor, creo que se llamaba entonces Sí, Azenor de Yodio eh, y posteriormente Azenor, mm -hmm. cuando se funde se fusiona con distintas otras empresas, de así de Lucia, Eh, de hacer los especiales y se da el proceso de reconversión y entonces efectivamente es acenor todavía es acenor uh -huh. eh, Ustedes comentan que en la actualidad y lo decía que existen muchos más afectados eh, de distinta consideración eh, por exposición al ambiente en esta ya extinta factoría y por ahí hacen un llamamiento a los afectados a, a, a vigilar eh, estrechamente la, la salud eh, y en todo caso pues ponerse en, en contacto con los profesionales para que eh, den pues valor a, a esas eh, posibles eh, eh, lesiones que puedan tener pues afectados por este por este problema ¿no? claro, porque calculamos que eso teniendo en cuenta la vida desde los años 60 hasta los años 90 pues han pasado miles de trabajadores por, por esa factoría ...hombre, todos todo nuestro respuesta evidentemente pero bueno, tener es seguro que sí entonces bueno también se ha dado un proceso de, de mucha gente que sufrió que se ha ido a los pueblos y tal Lo que estamos consiguiendo con y, y con esa entrevista que queremos eh, también conseguir es que eh, familiares eh, eh, comuniquen a sus allegados pues que esa situación, pues, que hay mucha gente afectada y que se lo miren allí donde estén y que por lo menos estén en esa lista en la que en el Centro de Salud les tiene que hacer un reconocimiento específico, lamento, porque si no, no se detecta y en caso de... Eh, bueno, pues tanto el año, el del daño, reclamación pues, de daño, se ponga en contacto por una o por dos profesionales y por otro, pues por, bueno, por el sindicato o por, eh, con quien cree conveniente, pues para reclamar sus derechos. Uh -huh. Bueno, pues un asunto este que, como ven, llevamos tiempo hablando de él y probablemente, desgraciadamente, seguro que se vamos a volver a hacer referencia por el, como dice Kepa González, existen, pues posiblemente, más afectados de distinta consideración por la exposición al amianto en, a, en, en aquella sí, pues, empresa, eh, eh, ¿no? De, de hecho eh, acabo de recibir minutos antes de nuestra llamada para recibir una llamada del un trabajador que cree que está afectado, a ver si me puede explicar qué es decir que bueno, este tipo de cosas y si la voz que podéis se hace también desde el Ministerio de Comunicación exponiendo los casos que pues, fallan también a bueno, pues aunque eso eh, la gente esté informada y pueda actuar con conocimiento de causa, que la empresa me hizo cuando se trabajó con este eh, con este eh, con este producto ...y que nos hubiésemos evitado evidentemente con muchos disgustos, ¿no? Mm -hmm. Bueno, supongo que ahora las medidas de seguridad eh, en referencia a este, a este producto que usted dice... Eh, ...pues eh, serán distintas, ¿no? Me imagino. Bueno, pues de hecho, eh, la epidemia de... ...claro, no solo van a yo, estamos hablando a nivel mundial, a nivel europeo... ...las evidencias de la cantidad de muertos, habla de unos 500.000 muertos... ...que pueden producirse en los próximos 25 años llevó a las autoridades europeas en el año 2006 a prohibir su comercialización y su eh, producción, es decir, su manipulación. El ambiente actualmente del año 2006 está prohibido. Lo que ocurre es que, bueno, como son enfermedades eh, que tardan 20, 30 años en aparecer, desde que han estado expuestos, pues ese tiempo de latencia es el que hace que estén saliendo ahora los casos, pero la exposición fue hace mucho tiempo. Ahora, en todo caso, y aprovecho la ocasión, es que sí que hay amianto instalado en, en, en empresas y en, y en edificios, incluso por la calle, en la famosa oralita, etcétera, etcétera, que sí eh, está detectado, eh, tiene que ser retirado como elemento muy toxico, muy peligroso, y por tanto si hay empresas especializadas hay que avisar a ellas para que puedan retirar el amianto sin ningún peligro para los trabajadores y la población, porque se liberan las cintas y cualquiera puede ser afectado. Bueno, pues ya ven, del peligro del, del amianto... Un producto que cuando bueno pues se, se comercializaba pues estaba por todas partes como sí, como muchas, todo el mundo sabe ¿no? hay muchas casetas todavía pordio y allá la realiza eh, mientras que está compacta pues no pasa nada pero si se deteriora se libera las fibras pues eh, evidentemente cuadra para claro y, eh, hay quevertir la población de esas situaciones de esa evidentemente uh -huh. Bueno, en todo caso, ya para concluir, qué eh, pasa si alguien eh, ha trabajado, bueno, algún trabajador de, o familiar de, de, de esta distinta ex, ex, empresa Aceros de Yodio considera que puede estar afectado, que rápidamente se ponga en contacto con, con ustedes o, y desde luego vaya al centro de salud y se haga un chequeo, ¿no? Efectivamente. Mm. Perfecto. Kepa González, responsable de salud laboral de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Euskadi. Muchísimas gracias, muy amable. A vosotros por interesarnos por estos asuntos. Un saludo a vos. 12 y 22, cambiamos de, de asunto, de tema y bien seguimos, continuamos en, en Yodio Recibiamos una nota de AJPNV del audio sobre la Agencia de Desarrollo Local de, del municipio y el portavoz de, del grupo Miquel Láser la, la firma pero no hemos tenido la, la oportunidad de hablar él, y vamos a hacerlo con eh, Hernando Lacalle, que nos atiende amablemente ¿Qué tal? ¿Qué tal días. bueno a La agencia de desarrollo local que como dicen en la nota es una herramienta imprescindible y de la que hemos hablado últimamente bastante porque pretende pues de alguna manera y en lo que el ayuntamiento pues pueda que tampoco es mucho lo que seguramente pueda hacer ...dentro de esta profunda crisis económica que nos invade a todos... ...pues eh, canalizar actividades para poder promocionar eh, en la medida de lo posible... Eh, ...pues pues el, el empleo... ...y ustedes están sorprendidos porque han eliminado un, uno de los puestos... ...que ustedes creen que es importante para que esta herramienta funcione. Sí, eh, básicamente lo, lo has definido muy bien... ...la sorpresa ha sido muy grande puesto que en el mes de septiembre nos hemos encontrado con que el contrato de uno de los eh, técnicos eh, finalizaba en, en este mes y bueno pues nos hemos encontrado con que no se ha renovado el mismo con lo cual eh, vamos a decir pues que la apuesta eh, del ayuntamiento del audio en este caso pues por la agencia de desarrollo pues queda muy mermada, puesto que claro se necesita eh, personas pues que dinamicen pues todos esos programas de buscante de empleo, de comercio y de promoción económica en general, que lo que se hace es canalizar un poco pues las iniciativas que vienen de, de otras instituciones. Mm -hmm. Ustedes se quejan de que el equipo de gobierno lo ha tomado esta decisión de forma unilateral, sin consenso alguno y, y ustedes están pues eh supongo que molestas por este tema, ¿no? Sí, es una cuestión que en los momentos que, que estamos viviendo de profunda crisis económica, pues entendemos que, que, que todas las administraciones tienen que intentar eh, poner su, su granito de arena y desde luego que, que entendemos que este no, no es el camino, porque como, como decía anteriormente, pues nos hemos encontrado con una merma eh, considerable de los recursos humanos que se dedican a esta a estas menesteres, a estas tareas y por lo tanto sí que hemos denunciado esta, esta situación y también sí, sí hemos comentado en la, en la nota de prensa precisamente pues que no, no se ha contado con con nadie, es decir, nos hemos encontrado con esta decisión y además no se ofrece ninguna alternativa, ¿no? porque alegar llegar eh, las cuestiones eh, presupuestarias para tomar este tipo de decisiones pues entendemos que si hay que tomar eh, decisiones de recortes por motivos presupuestarios entendemos que esta tiene que ser un área, eh, pues vamos a decir, intocable ¿no? en cuanto a lo que es eh, la dinamización de económica en las medidas eh, de las posibilidades de propio Ayuntamiento. Pero no ha habido ninguna explicación de que cuál es la solución, es decir, si se elimina un puesto, eh, ¿se va a solucionar esa carencia con, con alguna algún eh, otro perfil? Pues eh, bueno, básicamente la, la decisión eh, se tomó, parece ser que en el mes de agosto, se materializó la semana pasada y a comienzos de esta semana hubo una, una comisión del área y bueno, pues se preguntó un poco qué, qué planteamiento había y básicamente se dijo... Eh, que bueno, pues que esa, ese perfil no era no era necesario y que quizás con un cierto apoyo administrativo se podía suplir entonces, eh, bueno, pues ha sido una explicación muy muy somera y entendemos eh, que el planteamiento que se hace desde el equipo de gobierno de Builder un alentamiento del audio no es suficiente pues para hacer frente a las distintas actividades que tiene que hacer una agencia de desarrollo que son básicamente canalizar todos los programas de, de empleo ...que se están trabajando a nivel comarcal... ...y que luego se tienen que implementar en cada uno de los municipios... ...toda la cuestión de la dinamización comercial... ...y por último, pues en la medida de lo posible... ...pues el asesoramiento a los pequeños emprendedores... Eh, ...pues en las distintas ayudas que tienen las administraciones... ...ese es el campo, vamos a decir, que cubre... ...la labor de, de, esta, de este técnico... ...y entendemos que es fundamental. Mm -hmm. o sea, ustedes piden en la moción que instan al, al equipo de gobierno... ...que dote a la Agencia de Desarrollo Local... ...de los recursos personales y materiales necesarios para continuar con las labores de promoción económica. Sí, básicamente eso es la, el, el planteamiento, es decir, es un es un tanto genérico porque no hemos querido entrar en un, hablar de una cuestión personal de una persona u otra, sino que bueno, lo que hacemos es eh, pues decir que, que se apueste por este por este servicio, que bueno, pues que hay otras experiencias en otros municipios eh, de nuestro entorno que, que funcionan ya durante largos años y bueno, pues entendemos que es positivo para el municipio. Bueno, la moción que ha presentado el JPNV para ser eh Eh, debatida en el pleno del mes de septiembre, el último lunes de, de mes. Erando la calle Eskerkasco. Muy bien, muchas gracias a vosotros. 7 Y vamos a estar la Villa de Archiniega para ver cómo van los preparativos eh, Ayer hablamos con Mateo Lafragua sobre actividades que va a realizar eh, la Asociación Etnográfica Martea Que también colabora y, y muy activamente, no solamente en este caso en el mercado de antaño Sino en muchas actividades que se celebran a lo largo del año en, en la Villa de Archiniega Marta Gómez, de los Targi, es una de las personas que, bueno, más implicado, por lo menos que han tratado de dirigir todo, todo este asunto, este complicado entramado de actividades que van a desarrollar este sábado, a partir de primeras horas de la mañana y durante todo el día. Bueno, y seguimos en archivie ayer hablábamos con, con mateo y hoy vamos a hacerlo con, con marta eh, porque marta es de que está ahora mismo en el Ostargi y que nos va a atender qué tal marta muy bien bueno pues es una de las personas que está ahí organizando todo este asunto de la del mercado de antaño que ayer me decía mateo que lejos de, de hacer menos actividad estáis ahí bueno pues casi en, en el máximo no Pues sí, la verdad es que hemos cogido bastante grupillos así que nos están echando una mano y eso y tenemos el programa bastante bastante completo. Sí, sí. Bueno, pues tenéis ahí un programa completo, desde luego lo que, que nos habéis enviado y hay actividades prácticamente todas las horas. ¿Mm? Yo, ya me comentaba ayer que la lejos de, de recortar, pues gracias a la participación de, de los grupos y de la gente que como siempre... Sí, sí, pues, sí como... es de agradecer ¿eh? que la gente de Archenegas ha volcado Y la verdad es que ha salido, yo creo que ha salido más gente, bueno, va a salir más gente que otros años uh -huh. a la calle. Sí, porque quizás, no sé, si tenías un poco de miedo, ¿qué, qué podía pasar? ¿Cómo se podía hacer todo esto? Pero vamos, de momento el, la previsión es que, que salga todo bien y, y, y con el apoyo de la gente como siempre, ¿no? Eso es, sí. Al principio nos daba un poco de miedo porque la verdad es que siempre lo hemos vivido desde dentro, desde el trabajo. Nunca lo hemos vivido como... ...pues para hacerlo y esto, bueno. y la verdad es que la gente nos está ayudando mucho... ...nos está dando muy buenas ideas... ...y yo creo que la verdad es que va a salir un mercado bastante bastante bien... ...no a la altura igual de otros años, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades... ...lo vamos a intentar hacer lo mejor posible... Y que, y que salga bien. Sí, sí. Pues bueno, desde luego actividades hay todas, prácticamente todas las de otro, otros años están ahí. Sí. Y bueno, pues en fin, desde ahí me comentaba, pues la fragua por supuesto no va no va a faltar. Sí. La gente de, del museo hay con sus actividades, con el tema del pan, visitas guiadas, teatro de calle, en fin. Que va a haber un poco pues, de y todo. Y luego nuestro el grupo que tenemos aquí en la Chinea de percusión, voy Bull, acá también. Está, está metido también en el programa Y la verdad es que No han puesto ninguna pega Enseguida lo que queráis, a la hora que queráis Nos decís Y, y muy bien, la verdad es que con la gente de Archeñera da gusto ¿eh? uh -huh. Bueno, pues desde las Diez y cuarto de la mañana Al son de los sí. cuernos, como siempre sí. Se abrirá la puerta de la villa ¿eh? Y no sé Eso si, es, sí. imagino que con la lectura De un pregón Eso es, sí, también uh -huh. Tenemos ya una, a una chica que nos va a leer el pregón Que también lo hizo el año pasado y la verdad se quedó muy bonito y iba a ser muy parecido a lo del año pasado Ajá. bueno y a partir de ahí pues eso la como dices tú la, la los tambores con con la ahuilaca y con sí. cumbatucada que estarán por ahí eso, por la sí, sí, sí, también por la calle en callegira mmm, visitas guiadas gratuitas al casco histórico hay que inscribirse en, en, en la oficina de turismo en la oficina de turismo ¿Mm? sí. y, y a partir de ahí pues todo pues en fin pues ir y ver y participar no Eso es, eh, si sí, sí, la gente que venga aquí tiene ganas de hacer, va a haber talleres para hacer cosas, para, para todo, eh, va a haber un campamento guerrero también para, para que los niños puedan jugar, eh, paseos en burro, que tenemos dos chicos también que se han prestado a dejarnos los burros y, y luego para pasearlos también y eso, para que los niños puedan ver un poquito pues el pueblo, pero subidos, dentro, subidos en el burro. Bueno, pues ven, actividades para todos, y, y van a concluir con un concierto, con el concierto de, de Ada Roch, que, que bueno, sí, pues... Sí, bueno, a las nueve y media queremos hacer un espectáculo de, de fuego, que lo van a hacer los de... Es cómo se llama... los de la Casa de los Monos, y después a las once y media habrá el concierto de Ada Roch. Uh -huh. Con música folk, celta, así un poquito ambientado para el mercado. Bueno, pues incluso pues hay novedades este año, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, teníamos intención, ya que habíamos cambiado del domingo al sábado, pues ya darle un toque un poco diferente. Lo que es el mercado, que tenga la misma esencia, pero un poquito pues por la noche enfocado a que la gente se pueda quedar un poquito más y disfrute más de lo que es el mercado mm. Bueno, pero la gente que venga de fuera y que quiere pasar todo el día en Archiniega, pues sin problema, porque incluso los, los eh, hosteleros de la localidad pues sí. han preparado menús especiales, ¿no? Eso es, sí, sí. Van a poner menús especiales y, y un poquito así también, pues yo que sé, metidos en el mercado. No uh -huh. sé tampoco muy bien qué menús van a poner. Cada uno va a tener su menú diferente para que no sean todos iguales y la gente pueda elegir. Sí, pero anuncian men menús medievales para la ocasión. Es. Pues eh, en Rico sí. Taberna, en la Casa del Pozo, el Bachoqui, en la torre, en torre de la Chiniega, en fin. Bueno, sé que no van a tener sí. problemas para no, el buen llantar. No, no, no, ¿eh? eso. Para el buen llantar <risas> van a tener sitios... Y luego para beber también, ¿eh? Sí, sí. Las Por su... Y luego también está el hakitoki. Uh -huh. Por supuesto. Que la panadería que hay también...